mm exactly. Hay mujeres que envenenan, no llores más las mujeres no, acaban, las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Yo tenía una y se me fue Vino otra, que placer Solo nunca me quedé Porque hay mucha mujer, así el señor se acaban, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Mi amigo tenía cinco, solo con dos se quedó, con la suerte que ha tenido, se les fueron más que tres, Qué suerte de él. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaba We'll right